Porque somos bandidos。 Porque somos bandidos. Bandidos. Porque somos bandidos. Con El sonido ese que le gusta a los bandidos, Con el sonido ese que le gusta a los bandidos.